Herriotsak, Pausumediak ekoiztutako saio bat egunero Arratsaldeko 8 bederatziak arte Antxeta Irratian. La Caixa Arratsaldeon ongi etorriak Antxeta Irratiaren sintonia honetan egunero egiten dugun Herriotsak Eta gaurkoan ba ostegunero bezala e, auzo otsak duzute entzungai J'ai l'intention de revoir la lumière La liberté vaut qu'on lui fasse quelques fleurs Je roulais des mécaniques mais de petits moteurs J'étais assis un peu cool, un peu cacou Un chien de garde qui s'est pris pour un loup Une tortue qui sait pas me pour une gazelle et qui eu bonjour c'est santi poussé des ailes. Mais voilà dans les des oiseaux qui sont coriaces qui te chopent qui te pistent chez moi tu te casses. OK j'ai pas demandé. Demandez mon reste j'ai toujours mis un axan sur le mot modestototot j'affiche toi. Bueno va arracha el deon berri cere Ostegune bero ba, eskualdeko hauzoetaz e, pasatzen den irratsaioa e, Baina eskualdean ez da gelditzen zeren bigarren parte batean ba, kanpora jungo gara eta ba, beste auzoetako borrokak ere esagutuko ditugu Eta gure kolaboratzaia gurtuko dugu, Kaixo Ruth. Kaixo Eta gure kolaboratzaia gurtuko dugu, Kaixo Rut Creo que para hoy nos ha traído una sorpresita bastante interesante mm, Sí, sí, tenemos una conexión o desconexión urgente Ya hablaremos Bueno, antes de eso vamos a escuchar eh, la entrevista realizada al, al presidente de la Asociación de, de Vecinos y Vecinas de Anaca Y después pues nos iremos de paseo sin más, ya veréis a dónde. <risa> <risa> Bauxe, eh, lenda bizi, anakako auzo elkarteko lendakareari eindako elkarrizketa intzungo dugu. Berak ba auzo elkarte honeen zereginetas, pro auzoko problematiketaz eta bar eh, itzaingo dugu. <risa> Eta bueno, Gerokoa koa, De gero cannibale, qui s'est dit? Celui-la, je me le manche pour 10 balle. Depuis, mon ne me serre plus qu'à table. Un peu ma petite femme, le toto. Une ah. histoire, une merema hemen dozu te eitzeen duen elkarrizketas eta zuzenketa bat egitea hasi baino len zeren elkarrizketatua San Migueleko auzoko auzo da eta esanakakoa eh orrijoa Bueno, pues buenas tardes. Estamos con María José Barral, que es presidenta de la Asociación de Vecinos y Vecinas de San Miguel. Y primero saludarte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, lo que queríamos era un poco hablar de la actividad de la asociación y también un poco de la vida en el barrio. Así que recientemente habéis tenido las fiestas del barrio y si quieres podemos empezar por ahí contándonos un poquito lo que habéis organizado y también la valoración que hacéis. Sí, es una buena idea empezar por las fiestas ya que están tan recientes. Eh, por actividades eh, al menos hemos intentado organizar un poco eh, para todos los públicos. No sé si lo hemos conseguido, pero bueno él nosotros hemos tenido una reunión y estuvimos valorando un poco el cómo habían estado las fiestas y por lo que nos ha estado diciendo nos dice la gente pues bueno eh, es una valoración positiva pues porque es eh, volver a intentar reanimar un barrio que ya hace 10 años pues no tenía fiestas y bueno pues ha habido música con un grupo de para jóvenes de planta baja, luego ha habido una disco festa, también ha habido batucada y con los cabez había cabezudos eh, que han estado acompañados por Triquitisha y bueno y para los más carrozas pues hemos recuperado una actividad que se hacía hace muchos años que era el viernes carrozón, que la gente nos pregunta ¿qué es eso? <risa> ¿qué es para los carrozas y tal? y bueno, al final sí que fue Más bien para carrozas, pero bueno, estuvo bien y la verdad es que los de Zona Límite se portaron bien y nos apoyaron y nos ayudaron y bueno, la actividad salió adelante. Eh, en relación a, bueno, hace, hemos eh, de nuevo ha habido ferias, atracciones feriales que hacía también 10 años que no venían y la verdad es que eso se sí ha animado el barrio, eh. el fin de semana pues ha estado bastante animado El tiempo no nos ha acompañado mucho, pero bueno, al final nos ha respetado y más o menos han podido hacer, bueno, más o menos nos han hecho todas las actividades. Eh, dentro de lo negativo, bueno, pues si sí tenemos que reconocer que hemos tenido fallos y bueno, y desde la asociación pues estamos un poco pesarosos porque pensamos que en algunas actividades pues ha sido un poco baja la participación de la gente. Pero bueno, Habrá que estudiar si, si el tema va pues porque nosotros, no sé, igual no tenemos mucho poder de convocatoria o, o porque el tema está en que hace 10 años que no se hace nada y, claro, volver a la gente a, a animarla, que participe y, bueno, está difícil, pero lo seguiremos intentando, vamos, esa es nuestra intención. Y a la hora de organizar las fiestas, ¿habéis contado con, con apoyo de comerciantes o otras asociaciones del barrio? Eh, sí, este año nos hemos organizado mejor que el año pasado. Eh, sí hemos sido... hemos recabado eh, ayuda de los comerciantes y, bueno, eh, sí que han participado. Eh, igual no tanto como hubiéramos deseado, pero, bueno, que sí, que ha habido participación. Eh, luego también... Eh, Eh, bueno, a nivel de asociaciones pues como en el barrio tampoco hay nada pues bueno, hemos estado hemos, hemos estado organizando las cosas pues los que estábamos dentro de la asociación porque los comerciantes nos han ayudado pues a nivel económico y bueno y también tengo que decir que a nivel económico o material porque como hemos hecho lo del viernes carrozón pues se sortearon regalos. Entonces, pues conseguimos de los comerciantes eh, regalos de su establecimiento pues para sortear entre la gente y al final pues había igual unos 50 regalos que la gente la verdad se fue muy contenta con, con los regalos por lo que el precio de la entrada y llevarte el regalo pues no está mal y se pasó un rato agradable la verdad que se estaba bien. Bueno, y aparte de, de estas fiestas que habéis organizado, eh, la Asociación de Vecinos eh, organiza más actividades durante el año y ahora a partir de octubre sé que tenéis cursillos, ¿no? Sí, empezamos ahora la nueva andadura, por decirlo así, del curso 2010-2011 y, bueno, tenemos cursillos de... Hay gimnasia hay gimnasia para mayores, hay gimnasia básica, eh, luego tenemos fitness, tenemos pilates... Eh, batuca, eh, danza del vientre, también hay yoga, eh, luego están los servicios de ludoteca y biblioteca. Y en principio no, no tenemos nada más, tampoco el espacio que tenemos es muy grande y bueno, este año hay algunas horas, eh, la danza del vientre es nueva y, y, y la batuca también, Y se han, cogido, se han ocupado bastantes horas porque al menos Danza del Vientre sí está teniendo bastante aceptación. Y bueno, eso que en nuestro espacio es reducido, pero bueno, ahí estamos intentando hacer algo y, a, y en todas estas actividades la verdad es que sí que hay gente, vamos que viene gente y, y del barrio y que no son del barrio, vamos. Y con estas actividades también conseguimos nuevos socios, porque una de las condiciones es que para el que pueda hacer las actividades pues sea socio de, de la asociación. ¿Y cuánta gente participa más o menos? ¿No sabrías decir? Pues mira, no... Ahora han empezado así de manera provisional y... Y no sé, decir, no sé decirte, pero... Una media igual de 10 personas sí que hay. de la gimnasia de mayores sí habrá 10 o más, sí, sí. Y no sé, una media de 10 personas sí que hay. en, en Prácticamente todas. Uh -huh. mm. Bueno, no sé si aparte de los cursillos y las fiestas eh, tenéis alguna actividad puntual más a lo largo de, del año o estáis pensando en ello. A ver, actividad puntual no. No. Mm. Este, este año en que estamos, pues por ejemplo hicimos el día del libro, que me parece que no ha, bueno, sí que no se había celebrado. A mí no me suena que se hubiera celebrado anteriormente. Bueno, y puntual, la actividad puntual son en Navidades, la fiesta de los Reyes es una actividad muy puntual que le, vamos, que se hace todos los años. Eh, y luego el concurso de Christmas, pero eso también es a nivel de todas las todas las aso asociaciones de vecinos participan y luego hay una final y esos son las dos actividades más puntuales el resto de actividades pues va surgiendo a lo largo del año me eh, surgen surgen bueno y de momento como somos nuevos que llevamos solamente un año pues vamos viendo un poco lo que puede gustar a la gente o no pero bueno, no hemos la verdad que nuevas nuevas hemos hecho solamente el día de libros hizo un cuentacuentos y ha habido alguna una charla de perros sobre los perros que no es que fuera multitudinaria pero bueno fue gente y estuvo también muy interesante y este año hay excursiones que las excursiones sí tienen bastante éxito entre la gente la gente te las pide te pide que hagas excursiones ...y bueno, no, se pasa bien, la verdad es que sí. Luego has hablado de que alguna actividad la organizáis eh, junto con las demás asociaciones de vecinos... ...para eso existe una federación que es oyaso ...y ¿qué nos podrías contar de esta federación, del papel que juega la asociación de, de San Miguel en ella... ...y la relación que tenéis con las demás asociaciones? Bueno, a ver, en la federación nos reunimos una vez al mes... ...y allí acudimos todas las asociaciones de vecinos y eh, se comentan temas puntuales del barrio que, que hayan pasado y que desde la federación pues bueno se puede hacer más fuerza porque se hacen escritos al ayuntamiento de uno y es más fuerza igual que la, la asociación sola. ¿no? Eh, luego yo en concreto eh, pues estoy en varias comisiones. Y entonces, pues bueno, tengo que acudir a las comisiones y luego pues comento, estoy en la comisión de mujeres, eh, la de mayores y bienestar social, entonces pues comento lo, los temas que hay, en, o sea, todo lo relaciono con estos temas de, de Irún. Entonces, eh, lo tengo que poner en conocimiento del resto de las asociaciones, ¿no?, y bueno pues para que ellas también en sus aso asociaciones pues eh, manden información que yo pueda que yo pueda traer ¿no? y básicamente es eso de con la federación el, es esa la relación es esa de la asociación de San Miguel pues bueno en principio somos todos iguales en la federación y uh -huh. no, no, no va más Y un poco la relación con el ayuntamiento, qué cosas positivas puede haber, qué cosas que no lo son tanto? Bueno, pues con el ayuntamiento lo bueno que puede tener es que desde la, la asociación, bueno, hace más fuerza que un vecino en solitario. Y las quejas pues eh, nos, yo creo que nos atienden más rápido que si vas si va alguien individualmente, ¿no? Y bueno, como también tenemos, vas ya directamente al, al, según el problema que sea, pues te diriges a ese área, tenemos más facilidad, ¿no? Pero bueno, también nos cuesta lo nuestro, porque yo personalmente ahí en verano sí que tengo varias cosas y bueno, y no sé si es porque era verano, pero también me han tardado en contestar. Pero bueno, con el ayuntamiento, pues ahí andamos peleando porque a mí también me gusta el tema ayuntamiento que igual me adelanto porque tampoco lo he planteado pero me gustaría igual saber igual qué acciones igual hay en el barrio y no la sabes igual hasta que no las estás viendo que vas por la calle y que estás viendo que están arreglando los jardines o que están pintando entonces pues bueno en ese sentido sí que he hecho alguna creo que he hecho alguna pregunta alguna gestión pero bueno no he tenido así una respuesta clara pero bueno sí me gustaría saber más las acciones que el ayuntamiento pueda hacer en el barrio ahora en concreto es muy clara la acción que va a haber en la, en la calle estación uh -huh. y bueno eso vamos va a remover bastante todo el barrio porque es una obra importante y entonces bueno hay que hacerla ya por tema de De, ...de que es una obra subvencionada por el gobierno vasco... ...va en unas fechas y, y bueno... ...y entonces estamos rodeados de obras en el barrio ahora mismo... Pero sobre bueno. eso te, te quería preguntar un poco... ...sobre las diferentes obras que se han hecho... ...si tenéis alguna valoración o sobre todo sobre las futuras... ...pues la información que, que puedas eh, hacer llegar a los oyentes... ...a la gente de San Miguel que nos esté oyendo... ...que has empezado a hablar sobre la, las obras de la calle Estación... Mm. Sobre las obras que se han realizado, pues bueno, que... preguntas a la gente y yo también personalmente pienso que en algunos sitios eh, que ha habido tema de aceras, pues que en algunos sitios han hecho alguna chapucilla que otra, porque al mes o a los dos meses las baldosas se, ya, por ejemplo, se movían. Entonces yo no creo que sea normal que una obra, que una acera que has terminado hace dos meses, pues que las baldosas se muevan, pero bueno y eh, nosotros hemos tenido también nuestros más y nuestros menos, menos con la acera precisamente de la asociación, pues nos han arreglado la mitad y la otra mitad nos la han dejado sin arreglar. di que sí que nos han dicho que va a entrar en, en un proyecto que hay de obras así menores y esperamos que lo cumplan y que y que la arreglen. Eh, el barrio, bueno, sí ha, sí ha mejorado porque las aceras han se han ampliado eh, Eh, han, han puesto una zona en reno a una zona chiquitica que había de juegos en, justo en la plaza San Miguel y bueno sí que el barrio tiene un, igual un aspecto un pelín más, más limpio de limpio de nuevo ¿no? y, y yo creo que en ese sentido la gente más o menos sí está contenta y ahora sobre las obras futuras bueno pues eh, la más próxima ya he dicho que es la de la calle estación que va a cambiar un poco todo el sentido de circulación de, del barrio y no sé para que la gente si no lo ha oído pues eh, será que eh, se va a entrar por la rotonda de, de Zubimusu y de la fuente y se va a entrar por la calle San Sebastián en vez de subir porque la calle Fuente Rabia solo va a ser de bajada Se, ...los coches tienen que ir por la calle San Sebastián... ...hasta la calle Anaca, que es en la curva del Tanatorio... ...ahí nos han dicho que instalarán un semáforo... ...y hay que subir por la calle Anaca... ...y dar a la calle Estación, que al estar en obras... ...va a tener un solo carril... ...y bueno, como punto también importante... ...es que eh, respecto a los pasos de cebra... ...nos han dicho que el paso de cebra de Aguirre... ...que iba a desaparecer al menos durante los tres meses y medio... ...que va a durar la obra más cuestión de que los coches no tengan que parar y se agilice el tráfico, o sea que la gente se va a tener que acostumbrar durante estos meses pues a, a cruzar o bien por el Paseo de Colón o por el Paso de Cebra que está más abajo, en o sea, ya más metidos en la calle Estación. ¿no? Y también está próxima la obra del Parque del parque de, del parque de, de Juegos que ahí también es una obra que ha dado dinero el gobierno vasco, creo, y bueno, esa de momento no, no, no ha empezado y esa mejorará bastante esa zona, que era una de las, de las cosas a las que se comprometió eh, el, el señor alcalde cuando hubo todas las movidas de, del barrio en, en el año 2009. Y bueno lo único es pedir a la gente no desde el ayuntamiento si sí nos han dicho pues que la gente utili intente utilizar el coche pues lo menos posible y si no buscar vías alternativas pues que no pasen por la calle estación entonces lo cual quiere decir o que te lleva a rodear el a entrar en irrum pues por bien por el litchu o por la variante por por eh, dumboa O sea, por la valiente que va a salir a Dumboa y, y, bueno, y paciencia. Es que otra no otra no queda, porque no queda otra que esperar. Si queremos mejoras, se suele decir que cuando se quiere una mejora, pues hay que sufrir un periodo de obras y nos va a tocar. Y, bueno, esperemos que la calle quede a gusto de todos y, y eso es así lo más lo más próximo en plan obras que hay y... Y bueno, que paciencia a los vecinos, pues paciencia. Bueno, has mencionado ahora mismo los problemas que, que hubo en el barrio en el 2009. Si quieres, para ir terminando, podemos eh, comentar un poquito cómo está la, la situación ahora, si, qué es lo que se ha mejorado desde entonces y cuáles son los retos a futuro. A ver, en el 2009... Eh, Hubo una serie de movilizaciones por parte de los comerciantes a las que también se unió gente del barrio y la asociación también estuvo. Yo entonces no estaba todavía en la, en la asociación. Y bueno, y se logró que eh, llamar la atención del ayuntamiento sobre el problema sobre todo de la prostitución. Porque ya era muy descarado que las chicas estaban en pleno día en la calle, se... Eh, Pasaban los hombres principalmente y se les, se metían ya a ellos, les, les entraban, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues bueno, el, la cosa ya iba degenerando bastante. Entonces, pues bueno, se logró atraer la atención del ayuntamiento, eh, se empezaron a poner medios de más vigilancia y de las últimas eh, cosas que se hicieron fue la instalación de cámaras. Eh, sí que ha dado resultado, porque parece vamos, las cámaras pues en cierta manera cortan a, a la gente a, a estar, ¿no? También hay presencia policial y, pero bueno, parece que por lo que estoy oyendo en el barrio que otra vez el problema, pues, eh, de pasar el problema de la calle Zubiorre, pues eh, un resultado de, de, de la instalación de cámaras es que el problema se, se va a otras zonas. Entonces, pues... Eh, yo sigo viendo en la calle Fuente Rabia pues a, se sigue viendo menos pero se ve y por lo que también me han comentado comerciantes pues no sé si por la calle Esteban Indar debe de haber también algo pero bueno, eso todavía no lo sé seguro porque estaba pendiente de hablar con vecinos y a ver si a ver cuáles eran si había molestias o que si veían cosas raras, o sea, eso todavía no, no lo puedo ver decir al cien pero bueno y, y bueno y también te comentan así cosas de del barrio pero es que por ejemplo la calle estación es una calle muy transitada por todo tipo de gente entonces pues al final algo algo raro igual al final se ve o, o pasa pero bueno mm, Y un poco de cara a futuro eh, de lo de, como, como reto a plantear ¿no? hasta qué punto eh, piensas que la, la vigilancia es la solución al problema hombre la vigilancia se supone que tendría que que acerque la que las que las chicas que estén pues que no que no estuvieran ¿no? pero bueno Es, ya te digo, es el, si dices, vigilancia de cámaras, pues es lo que te he dicho, que, que se pasa el problema de la zona donde están las cámaras a, a otras calles. Y bueno, ¿qué es la solución? Pues no, no será la solución, no será la solución buena, pero ¿cuál es la solución? Pues no sé, que porque si la escondes en una casa, eh, también los vecinos de la casa es que se va a notar, se nota, se ve, bueno, se ve o, o verán más tránsito de gente hacia un piso y al final que haces trasladar el problema a, a esa casa no lo sé habría que estar todos atentos y entre todos pues intentar que, que el barrio pues no se convierta en zonas como estas zonas de, de madrid o barcelona o Bilbao así pues de barrios pues que, que se ha degenerado bastante no además teniendo en cuenta que el barrio de la estación es un barrio de ya del siglo pasado ya que es un barrio de con, con solera dir pues no sé de todas maneras la la situación de ahora también a la gente le está como igual desanimada y y, no sé. y a ver si desde la asociación también pues desde luego intentaremos eh, que el tema no vaya o, y daremos vamos a hablar con quien haya que hablar o estar pues para que, eso, que el problema ya sabemos que no se va, se va a solucionar porque prostitutas ha habido y habrá pero bueno que nuestro barrio no sea un punto de, de prostitución, por decirlo así, ¿no? Que, que, bueno, es lo que al final la gente ve. Y, no sé, conseguir entre todos algo, vamos, desde la asociación, desde luego, lo, lo vamos a intentar. Vamos, ya tengo que... Todo aquel que tenga, porque ya lo hemos dicho en más ocasiones, en reuniones y tal, que si cualquier cosa que haya, pues estamos ahí, o sea, y la gente... Eh, ahora con lo, el programa de fiestas que hemos puesto nuestro logo, en eh, pues bueno, para que nos identifiquen, ¿no? Y bueno, decir que estamos en la calle Luis Duranzu 22 Bajo y que estamos ahí para, para el barrio, o sea, cualquier cosa que haya que puede acudir a donde nosotros, intentaremos a, a ayudarle, vamos. Bueno, pues nos quedamos con esa invitación a los vecinos y vecinas de San Miguel a que acudan a, a la asociación y te veo que quieres comentar algo más. Sí, que no solamente para los problemas del barrio, sino que también necesitamos gente, pues para el año que viene, a la hora de pues, organizar fiestas, pues necesitamos gente, porque al final de este año, pues bueno, hemos estado cuatro, como quien dice, y, y bueno, se nos han escapado cosas, entonces con la idea de mejorar, pues también llamamos a la gente, eh, eso, lo mismo, que estamos ahí, que hay actividades, y que... Que vengan, que vengan y que el que esté dispuesto a ayudar y a participar, pues que será bien recibido. Bueno, pues nos vamos a quedar con, con esa eh, llamada que, que haces. Muchas gracias eh, María José por haber estado con nosotros y hasta la próxima, esperemos. Hasta la próxima, gracias a ti. that Nova San miguel auzo elkarteko lehinakaria izan dugu gurekin Maria jose eta urrengoak kontatu dizkigu aszteko e, auzoko jaieraaz jaieeta zit egin digu publiko ezberreentzaat egindako egitaraguaaldu digu eta tamalez e, parte hartzeaz e, pixkaja kejatu da e, batzutan ez delaako espero zutena izan Bestalde kurtsillo e, Urrian hasten diren kurtsiotas hitz egin du eta hoien artean berrikuntza batzuk batuka da eta sabe lantza dute, Ordun ba, jende desente apuntatzen dela kurtsio hauetan oso konten daudela e, ba, Eta baita ere, beste zerbitzu permanente batzu dute ala nola ludoteka edo liburutegia. Bestela ekintza puntualak ere bai antolatzen dituzte adibidez iaz liburuaren eguna antolatu zuten, Ala erregean jaia gabonetan ba, ba, baita e, antolatzen duten beste ekintzeetako bat da. Eta oso arrakastutatxuak diren irteerak baitare izaten dituzte an, e, ba San Miguel hauzo elkarteko Auso e, antolatuak. Gero e, federazioaz, oiaso hauzo e, elkarten federazioaz egin digu, bertan hauzoko e, Arazo ausozeberrinen arazoak eh, konpartitzen dituztela eta batera ba udaletxea udaletxera queja quedo bideratzen dituztela. E, e, eh, komisio esberdinak eh dituzte federazionetan eta ba problematika desberdinak irun mailako problematika desberdina jorratzen dituzte. E, gero ba kontatu diguna piska bat izanda ze Obra egin diren azken boladan eta hoien inguruan esan diguna da batzuk oso ondo eginak ez daudela e, pentsatzen dutela eta ba hori san dela ere bai batzutan entzun dutena auzotarren parte, partetik baina bestalde ere ba, espaloi handiagoakin dituztela e, parke bat zabaldu dute eta berriztapen puntu bat eman diola San Miguel auzoari mm, bestalde Eh, ba, etorri bar diren ere bai hitzein digu. Hain zuzen geltoki kaleko obraz eta azaldu duena izan da ba Hondarribikalea behera jungo dela, oda bakarrean eta igotzeko paseoko loneruntz, ba Donostia kalea, e, e, erabiliko erabili beharko dela. Agirre aurreko e, zebra bidea hiru labetez desagertu da, desagertuko da obrak egiten dituzten bitartean eta baitare ere aipatu du ba alik eta kotxea gomendatzen dutela beintzat kotxea alik eta gutxien erabiltzea edo erabiltzen bada ba, bide alternatiboak erabiltzea, ba bide hoiek eskolap kolapsa, kolapsatzeko obrak e, egiten dituzten bitartean. Eta askenik ba, bukatzeko izan dugun gaia, izan da ba, 2000 bederatzean e, izan dako e, ba, iztilua, bueno, iztiluak ez, baina protestak, hain zuzen prostituzioaren aurkako mobilizazioak egon ziren, bertan hauzokidea ba, dexente mobilizatu ziren eta udaleatxearen harreta izatea lortu zuten, horren aurka kamarak e, jarri zituzten, Toki zehatz batzuetan, kaleko prostituzioa zegoen tokioietan, eta esan diguena da, pues, kale kamarak edo poliziaren areagotzea egon den tokioietan, ba, prostituzioa ematen duela dela baina beste leku batzutara balitekela mugitzea. ez. Eta e, galditu diogu ea pentsatzen zuen segurtasunaren edo kontrol e, polizial eta e, kamaren kontrola e, e, baldin bazen eh ba, arazoa o, e, o irtenbidea barkatu eta ba, igual irtenbide Benetasko irtenbide bezala ezun ikusten baina berak e, edo auzoel elkarteak eta bai auzotarrek ez zutenanai eh ba da e, auzoa prostituzio puntu bezala prostituzioarekin identifikatzea ba, hori saiestu nahi dutela ez eta horretan e, ba presta agertu da lan egiteko eragile desberdinekin e, bako, e, arazo hori konpondu a eta hau izan da gutxi gorabehera e, Maria Josek aipatu diguna mm, eskerrak ematen dizkiogu gurekin ematen diogu barkatu gurekin egoteagatik eta baliteke ba beste batean berriro ere etortzea auzo hotzen sintonia honetara Azte leinean, neskak eta mutilak, denok honekin goaz berdintasun erantz, goazan txetara, goazan artean, lurrarekin batera, abiadura motelian ta tomaten bila, goazan Azte azkenean, endaiatik zerura, txapela buruan jarri eta iraulimundua, goazan Ostegunean auzotik txetara. Oste gunean, hauzotik bira, hemen gojaiak dira tango obraz blaga, goazan txetara, Ostiralean kanpotik etorritak gure araiatu irratitik mintzagoa zantxetara, goa zantxetara. Herri Otsak. Bidazo elkarteen aotsak, egunero sortzietatik bederatziak arte antxeta irratian. Bueno, pues Herri Otsaken jarraitzen duzu eta uste dut rut, e, zerbait duzu lesateko? Bueno, pues como habíamos anunciado al principio, tenemos una conexión urgente con la redacción del Parque, del parque Express. Hola, buenas tardes. Nuestro corresponsal. Sí, sí, a ver, sí, es que no, nos pillas aquí un poco <risas> en un mal en un mal momento. Espérate un segundito que te explico, te explico un poquito. Mira, yo a ver espérate, espérate que es que tengo aquí al poco Coco, que es que bueno, te tengo que explicar lo que nos ha pasado. Mira, yo soy el yo soy uno de los de la redacción, que estoy aquí de becario, que me llamo Xenon, sin nombre. Y si me llamo sin nombre porque no quiero dar el nombre, ¿sabes? Porque es que tenía tenía un primo hermano que una vez cogió un tranvía, que a su vez su abuelo se puso una boina y entonces como se puso una boina, lo acusaron del entorno. Y entonces, claro, yo no quiero ser del entorno porque yo me quiero aquí labrar un porvenir aquí en los medios. ...y tú ya sabes que ahora pilla los del entorno... ...el segundo entorno, el tercer entorno... ...les da lo mismo que sea el jefe comando... ...que el del entorno... ...y claro, yo me quiero cuidar un poquito en salud... ...así es que... ...mira, mira, ver mira mira este... ...el Pocococo, fíjate la música que se ha puesto... ...ahora te explico... ...mira, mira lo que pasa... Resulta, resulta que el actor jefe, la Ajá. Pocahonda, Pocahonda es una chica muy simpática, pero muy rigurosa en las cosas del género, ¿no? Sí, sí, y sí. nos ha dado aquí un taller, un taller de género para los chicos. Ah. Y nada, así básicamente como resumiendo lo que viene a decir la, la Pocahonda, sí. es que bueno, que no deberíamos de atender de esa manera tan alocada a los aullidos de nuestra genitalidad sino intentar construir desde nuestra propia sexualidad pues un espacio de encuentro de libertad y de generosidad, eso es lo que viene a decir la poca onda Pero, claro, Pocococo que no entiende nada, absolutamente nada ...se me ha aquí, se me ha puesto la de la Jenny Joplin... ...se ha echado un cilindrín de estos mágicos, ¿sabes? ...y manos a la masa, lo que pasa es que claro... ...poca masa le quiere al hombre ya, pero en fin... ...un espectáculo, te lo digo yo que un espectáculo... ...un espectáculo, sí, pero, sí. ...pero bueno, vamos a... ...vamos a entrar en lo que es materia... ...ajá... ...por otro, ya sabéis que aquí Parque Express es una agencia alternativa... ...rosa y amarillenta, que se dedica fundamentalmente a trabajar la BBC que retransmisiones en directo de bodas, bautizos y comuniones. Pero bueno, esa es nuestra vocación. Pero claro, esa es nuestra vocación, pero con esto que hay aquí, la banda locos, estos que hay aquí, es imposible. Es absolutamente imposible. Entonces, como han ido pasando unas cosas últimamente, yo te voy a yo te voy a intentar... Me han dejado aquí, que soy el precario, el último mono, me han aquí, colgado, me he dicho ala... Atiende tú, atiende tú a los colegas que van a, que nos van a llamar sí, y... Claro, porque el poco cojo me lo tengo aquí a mano izquierda con el asunto Bueno, mira, te explico Sí Te voy a leer aquí una cosita Si nos cambiamos de música, ¿verdad, chicos El chico la música nos va a cambiar nos va a poner sí, en sí, situación eh... Porque esto es del eh, No te lo pierdas la banda, es, es son unos impresentables Esto se llama, esto lo ha firmado una cosa que se llama consejo de tribu Ajá ...y eh, se llama... ...comienza una nueva batalla... ...bajo en uh -huh. un punto de señor de los anillos... ...que te cagas, ¿sabes? Sí, Pero sí, bueno, sí. yo te voy, te voy a leer un poco el comunicado este... ...cuéntame, a ver... Eh, ...nada, sin música, sin música... ...fuera la música... ...ahora que resuenan los tambores de guerra... ...que nuestro rostro se cubre... ...con los dignos colores del combate... ...que nuestras hachas, lanzas y cuchillos iluminan con su brillo las noches en espera con los arcos tensos y las flechas envenenadas ya preparadas ahora hasta los animales buscan refugio porque intuyen lo que ha de venir después de que nos secuestastéis la cosecha durante meses de tener que vivir alimentándonos con la mala hierba o por lo que buenamente nos pedían tribus amigas por lo que nos daban ...vuestros usureros, después de tres lunas... ...en las que nuestras madres ya no tenían ni sustento en su pecho para las crías... ...ahora que las mujeres de la tribu se niegan a parir hijas e hijos en esclavitud... ...y que tenemos que paliar nuestro dolor y deseo... ...lanzándonos a zarzales con rabiosas espinas... ...ahora que ya no que, que ya quemamos nuestras chozas y que la batalla comienza... ...aparecen todo tipo de mediadores a fuegos sin fronteras ilustre corpus un partido te quisimos a la ciudad y no pudimos prometen que el hombre blanco nos devolverá lo que nos secuestraron lo nuestro nuestro derecho pero llegan tarde por supuesto que liberaremos lo nuestro para poder alimentarnos pero no pararemos hasta conseguir el derecho a existir con la dignidad que cualquier trozo de humanidad se merece nos condenasteis a la extinción a la muerte en vida ¿O no es la muerte en vida la existencia de las personas que trabajan con contratos temporales, los ilegales, sin contratos, sin papeles, los de economía sumergida, trabajadores sin contrato, las gentes sin nada, desempleados, sin ingresos, los que mal viven con pensiones de miseria? ¿No es esto condenarnos a la inscripción? Por eso ahora probable, probablemente tengamos que firmar nuevos tratados pero estos se firmarán con nuestra sangre seguro, pero probablemente con la vuestra también. Así tendrás más fuerza y os perseguirá la maldición eterna cuando los incumpláis de nuevo. Conocemos vuestras líneas de comunicación y de suministros. Conocemos vuestra retaguardia y vuestros templos. Por una sola casaca azul o por una sola cabellera ofreceríamos el corazón de nuestros más jóvenes guerreros. Pero no temáis, respetaremos vuestros cuerpos. Tan solo ejecutaremos vuestras conciencias, hasta convertiros en cuerpo sin alma, vagando por el espacio para siempre. Nuestras niñas y niños os reconocerán y dirán, mira, por ahí hay un cuerpo sin alma, ¡tárosos, no tropecéis con él! La batalla se avecina. Pedimos a todas las tribus amigas, a todos nuestros semejantes, que son otros, pero son nosotros, que se preparen, que estén dispuestos. La vida es solo el tránsito de dos soledades consejo de Tribus del Parque. No seas tú, niña, que a esto hay que darle de comer aparte. A esto hay de comer aparte. O sea, yo no sé, yo ya no sé a qué aspiran con este curso, pero en fin. Sí. Y, no, y además me están preparando una fiesta porque es que han hecho han hecho eh, como tres o cuatro acciones cada que van contar, porque hay una narración ah. de del, del Pocococo, que lo tengo aquí, el Pocococo hizo para el, pa el pac hizo una... Una cosa, no, una un, sacó un, como una entrevista, ¿no? Vamos Ajá. una crónica, una crónica. Una ¿no? crónica, mm. una crónica y explica un poco cuáles ha sido las la últimas cosas que ha hecho. Y la, ¿no? las las UHU, aquí hay una cosa que llaman las UHU, que ni lo te doy, que son unidades indígenas urbanas Ajá. que en combinación con las UIM, que son las unidades indígenas metropolitanas, qué te la mierda, pues hacen actos combinados, ¿no? Mm -hmm. Y esta es la crónica de sucesos del último que ha hecho. Mm -hmm. a, ver, a ver, te lo te lo leo. A las 12 del mediodía, hora del Ángelus, la preferida por este grupo de características indescriptibles y desgarradoras, el último grupo del equipo que iba a realizar la ocupación despistaba ya. Sigilosamente, en la planta superior del Ayuntamiento de alfafar entreteniendo su mirada entre funcionarios, plantas decorativas y el boletín oficial del reino, con puntualidad suiza, una de las presentes es Nieto, de un emigrante que pasó 40 años en este país y contagió el modelo de relación espaciotemporal de este pueblo a los asistentes. Se concertaron en el salón de espera a 5 metros del despacho del alcalde y a 4,5 del de su secretaria. En ese lugar, y con la perspectiva del 80% del funcionariado local, ante su mirada, en décimas de segundo sacaron tres pancartas al grito de «Somos personas, tenemos derechos». Las pancartas, las pancartas pedían el inmediato pago de las deudas de los ayuntamientos y de la Generalitat Valenciana con la ciudadanía y las organizaciones sociales y proclamaban que frente a la crisis la construcción de poder comunitario popular es una necesidad también de la situación lívidas y amoratadas las expresiones faciales de funcionarios sobre todo los que cobran más de 7.000 euros al mes que los hay y de la guardia de COF del alcalde autodenominada Policía Municipal ...fueron transformando su color en un pálido natural... ...cuando los asistentes dijeron aquello de... ...podéis seguir trabajando, esto es sólo una ocupación... ...no vais a decir que no podéis trabajar... ...la huelga no es hoy, así es que a lo vuestro que aquí no pasa nada... ...con rapidez súbita y semejante a las carreras... ...de 100 metros de las Olimpiadas... ...la concejala del gremio, o sea, la de Hacienda... ...se mostró solícita para comenzar las conversaciones... ...que se sostuvieron en el piso de abajo... Mientras el grueso de colonos de la institución, o sea, de ocupantes, se mantenía en el de arriba, comentando el partido de fútbol, los últimos cotilleos de la peluquera del barrio y las buenas notas del hijo de la señora Enriqueta, que a pesar de que tiene una pinta que no vea, ha aprobado el exceso en la universidad. Hace poco declaró a medios del Parque pérez que él llevaba cadenas como los de su madre, la diferencia es que su progenitora llevaba una cadena de la Virgen de la Macarena y él las cadenas de la moto, pero que las cadenas eran al fin y al cabo. Siguiendo con nuestro relato, comenzaron las negociaciones, interrumpidas porque uno de los negociadores del equipo visitante y comunitario dijo, me voy a recoger al chiquillo de la escuela que es la una, y ahora vengo. Las expresiones faciales se volvieron a turbar, pero impertárritu el negociador se salió de la sala y 45 minutos más tarde estaba con su chiquillo en la mesa de negociación. El niño dijo, papá, ¿puedo jugar en la plaza?, Sí, pero no te vayas mucho de la puerta que yo te vea. El municipal más próximo expresó con la mirada la rabia contenida por el desarrego que la lucha de clases produce en algunos humanos. Pocos minutos más tarde se llegó a un acuerdo con la firma de representantes del gobierno municipal de un escrito por el cual se comprometen a acelerar de una forma inmediata el pago de lo pendiente. Eso sí, a exigencia de los representantes, de la coordinadora, se añadió dentro del marco legal. Y se explicaron. Claro... No vaya a ser del marco, os tiréis al monte, os hagáis ilegales, os detengan y ya no os serváis ni de interlocutores ni de nada. Así que apuntar que dentro del marco legal y el compromiso de acompañar a la organización comunitaria a la Generalitat Valenciana para exigir al llamado señor de los trajes, antiguo señor de los anillos, presidente Camps, los más de 180.000 euros que adeuda a esta organización social. Causa fundamental, con los 40.000 que adeuda el propio ayuntamiento, de que más de 30 trabajadores del proyecto comunitario lleven tres meses sin cobrar. Eso de acompañar a la reunión, a la iniciativa social, debe ser más que nada por si se pierden a coger el autobús, porque como últimamente salen poco, no tienen ni para este popular medio de transporte. Pues así les hacen un favor. Cuando ya estaba todo resuelto, a espera del protocolo de la firma, un agente uniformado y en ejercicio de su derecho al trabajo, llamó la atención a un pequeño grupo de ocupantes interinos de la escalera, diciendo que ahí no podían estar sentados y que cada cual debía cumplir su papel. Llevándose seguramente por el no abono de las horas extras o con el afán de hacer hojas meritorias, el agente elevó su tono de voz y tono dramático, al que los ocupantes respondieron con afilada sonrisa en la que se podía interpretar una mezcla de V de victoria y de o de odio. Con este acuerdo, a las tres de la tarde, que ya era tarde para comer, se dio por inconcluido el encierro. «Aquí paz y allá gloria». A las nueve de la noche, sea una hora más tarde de lo previsto y a la hora en punto, hora canaria, en la Plaza de los Sueños del Parque comenzó la Asamblea Popular, convocada por el grupo promotor de la Asamblea del Parque, que lo había anunciado. Comenzó el acto con una representación del trabajo teatral El Mercado de Esclavos, que tuvo gran éxito de prensa y público, realizado por el Grupo de Animación de la Coordinadora de Colectivos. Siguió una intervención de Antonio Pérez, secretario general de la CGT del País Valenciano, que explicó sus propias razones de la convocatoria del denominado En Nuestra Población, para de 24 horas todas seguidas. Más tarde, la Asamblea centró sus reivindicaciones en la necesidad de la gestión comunitaria y del control de todo, el, de todo el empleo socialmente útil, ya que el inútil no lo queremos para nada, que se creara en, en nuestro pueblo, fuese del ayuntamiento, empresas subsidiarias o del susuncorda. Al mismo tiempo de que el consistorio se hiciera cargo, buscando los recursos del infierno, si fuera preciso, de todas las personas que sin empleo no tienen ingresos o estos son inferiores al interprofesional. Se siguió con la segunda parte del mercado de esclavos, titulado Estudio Sociológico de la Huelga del 29 de septiembre, y se dio por finalizado el acto. A las 7 de la mañana del día 29, un grupo de informadores ciudadanos recorrieron las calles del pueblo informando a árboles, mobiliario urbano y algún despistado que era día de paro siguieron su labor por colegios, supermercados y sucursales bancarias. A la puerta, más que nada porque la cola estaba allí, en la puerta, esta redacción desconoce los motivos por los que no pudieron entrar a realizar sus gestiones bancarias, teniendo en cuenta que la Bolsa de Nueva York estaba ya preparando sus sesiones y los valores del Banco Central de Eman siguen al alza. Por lo, tarde, por lo tanto, por la tarde una marcha convocada por la coordinadora de colectivos del Horta partió de la plaza de la Paciencia Infinita, plaza del Ayuntamiento de Alfafar, con las mismas reivindicaciones que el encierro, más las exigencias locales de la Asamblea del Parque hasta Valencia, confluyendo en la manifestación convocada por las organizaciones participantes en el paro de 24 horas todas seguidas izando la marcha lo más significativo fue que al entrar el grupo comunitario en el espectáculo le tocó de compañera de baile a la llamada izquierda anticapitalista que había encontrado hueco en las últimas filas del cortejo de la cgt con sus tradicionales consignas desarrollistas de sur de europea. ...los miembros de la marcha... ...como poseídos por el dios de la furia... ...y el demonio de la ternura... ...se pusieron a bailar los frenéticos ritmos... ...emitidos por un equipo de música portátil... ...que llevaba un amigo del popular anarcosindicato... ...llamando mucho la atención de los presentes... ...cuando ya habían conseguido... ...con citar la expectación del personal... ...lanzaron sus típicas consignas... ...no busques más para o te vas a quedar... ...que junto con la de... Al, eh, ...un ingreso para todas... ...y para ellos también... ...es una traducción al santo común... ...del derecho a la renta de las iguales... ...según la Virgen de la Macarena... ...humo que chispea de la Unión Europea... ...de una pincelada globalizadora a las consignas... ...que junto con la tradicional de... ...no disfrutamos en el paro... ...ni disfrutamos trabajando... ...y la de frente a la crisis... ...poder popular de sabor añejo hizo que tradición y modernidad evocaran un momento inolvidable. La cosa sigue y ya veremos lo próximo que se les ocurre a estos mortales. Poco Pocococo, redactor incrustado de la redacción de Parque Express. Bueno, pues esta es la crónica de Pocococo Ajá. y ahora vamos a entrar ya directamente en la sección de eh, discos dedicados. Discos dedicados, para finalizar vamos a poner, eh, tenemos un, una, una dedicación expresa de los senseurones colectivos, en de la tribu del parque, que quiere dedicar eh, esta canción de bebé, a ver, el sí. chico los discos seguro que la tiene preparada, la canción de bebé, la quiere dedicar a los 80.000 páginas casi las 80.000 personas que están pudriéndose en las cárceles españolas por motivos sociopolíticos, dicen ellos. Porque son motivos sociopolíticos ser pobres, ser enfermos, ser emigrante o ser un anciano o anciana. Esas son las razones por las que hay más casi 80.000 personas en las cárceles españolas pudriéndose. Y además también queremos dedicar esta canción a todos nuestros caídos, a todas las personas que nos... ...han acompañado durante estos 25 años... ...y ya no está su cuerpo con nosotros... ...aunque sí que está su ejemplo... ...y su recuerdo... ...va para todos ellos esta canción de Bebé. Te echo de menos... te digo al aire... ...te busco, te pienso, te siento... ...y siento que como tú no habrá nadie... Y aquí te espero con mi cajita de la vida Cansada, oscura, con miedo y este frío Nadie me lo quita Tengo razones para buscarte Tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte Tengo razones para esperarte porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame Tengo razones razones de sobra para pedirle al viento que vuelva aunque sea como una sombra Tengo razones Para no quererte olvidar Porque trocito de felicidad Fuiste tú quien me lo dio a probar El aire huele a ti Mi casa se cae porque no estás aquí Mi sábana, mi pelo, mi ropa Te buscan a ti Mis pies son como de cartón Que voy arrastrando por cada rincón Mi cama se hace fría y gigante En ella me pierdo yo Mi casa se vuelve a caer Mis flores se mueren de pena Mis lágrimas son charquitos Que caen a mi piel Bueno, Sen Senom, y nos explicas un poco qué, qué es eso del, del parque, dónde está ubicado, dónde, dónde, dónde bueno. estamos ahora mismo Sí, no, te voy a tener que decir, porque claro, con lo sí. que te he dicho antes no te vas a aclarar nada claro, esto es claro. El que no en prosa poética habla en indio directamente O sea que esto, desde luego, no hay cómo aclararse No, mira, sí. el parque es un barrio que está situado a 8 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia Eh, ...pertenece al municipio de Alfafar, aunque está separado del núcleo urbano... ...por unos dos kilómetros a través de carreteras, vías del tren, la gasolinera... Uh -huh. ...y bueno, y cientos, cientos de años ya, ¿no?, también de existencia... Eh, ...ya que este barrio nace como consecuencia de la emigración de los 60... ...con unos 10.000 habitantes más o menos... ...y con las características de los barrios dormitorios de la época... ...incluida, claro, la problemática social... En diciembre se van a cumplir ya 25 años de un proceso de lucha y de autogestión comunitaria que bueno, pues que desemboca en un proyecto de trabajo social que con una serie de propuestas que son las que constituyen el proyecto comunitario que se llama nosotros nosotras mismos y mismas. Llevamos ese nombre, se lleva ese nombre, porque se intenta que la respuesta ante los problemas sociales surja del encuentro de los propios sectores que aparecen los problemas, que dentro de un marco comunitario haga posible que valores como apoyo mutuo, solidaridad y justicia tomen forma concreta y diaria. Esta experiencia la desarrollamos con criterios de, bueno, de autogestión a través de tres áreas de trabajo comunitario. ...teniendo como objetivo pues el análisis de las respuestas concretas a los problemas sociales de la población... ...la reivindicación a la administración pública de los recursos necesarios... ...para la puesta en marcha de dichas propuestas sociales por medio de la gestión comunitaria... ...y la denuncia de las causas de los problemas que padecemos. Bueno, esto se es escribió en una cosita aquí en el principio que la voy a leer porque bueno... ...ya que la escribieron pues digo yo que será para que alguien se entere, ¿no? Dice, cuando nos encontramos en los rincones del barrio soñábamos con no ser los extras de la película de nuestra propia vida. Negábamos el guión esa maldita dirección que nos ponía en el papel de cuerpos sin alma, de muertos vivientes, deambulando entre las cadenas de papeles plateados, agujas mal puestas, polsos sin fondo, y con las cerraduras cuyas llaves gestionaban unos y otros en nombre de la libertad y el bien común. Entonces ya hace muchos años decidimos juntarnos, Sí ...contarnos siempre más de mil y menos de 500... ...como dijo un comunista un buen día... ...los más jóvenes se regruparon primero... ...luego nuestras hermanas, nuestras madres... ...nuestras compañeras, nuestros pequeños, nuestros mayores... ...comenzamos a encontrar lo que era nuestro... ...nos pertenecía y nos había sido arrebatado... ...exigimos lo que hacía falta para sobrevivir con dignidad... En todos estos años los administradores de los AMOS de vez en cuando nos atacaban, a veces mandaban a sus mercenarios mejor codificados, a veces nos enviaban el procedimiento o el silencio administrativo. Pero durante 25 años seguimos reagrupándonos, arañando cada vez más espacios, más cosas. ...y sobre todo más capacidad de decisión sobre nuestras propias vidas... ...por eso ahora nos quieren ahogar dejándonos sin esos papeles con números... ...que sirven para intercambiar por comida, por techo, por medicinas ...por luz, por agua, por ropa y hasta para poder viajar... ...pero se equivocan, se equivocan porque ser del parque... ...es algo más que ser de un barrio o de cualquier barrio... ...del parque son todos aquellos y aquellas que se plantean las relaciones humanas y sociales de otra manera. Quienes entienden que la economía es un medio para la existencia y no la existencia un medio para la economía. Quienes hacen de la fiesta un momento de encuentro para la lucha. Ya. Bueno, Sensenón, te agradecemos mogollón toda la participación de esta tarde, todas las explicaciones que nos has dado y bueno que vaya que vaya bien, que siga tan bien. Muy bien, pues Venga, nada, estamos en contacto. Agur. Venga, pues nada, estamos en contacto, vale? Bueno, eta denboraz pasagera, beraz hemen amaituko dugu gaurko auzo hotxak, bihar gurekunka hemen berriro ere antxete irratian, herri hotxaken saioetan. Agur!